Zoom es la empresa de transporte expreso para envíos de carga y documentos nacional e internacional. Con la logística más rápida y segura del mercado. Le ofrecemos entregas en la dirección destino con amplia cobertura, servicio de casillero nacional e internacional y receptoría de avisos. Visítanos en la Avenida Bolívar o llámanos por el teléfono 433-3380 y comprueba que tenemos la mejor tarifa y la mejor atención. Porque en Zoom somos parte de tu equipo.